También comentarte que este tu programa lo puedes escuchar, lo puedes sintonizar a través de internet a través de la página de busquiplaza.net clicando en el logotipo de la radio y también este tu programa Euskal Música lo puedes volver a escuchar en redifusión, en repetición tanto el sábado como el domingo a la misma hora de 6 a 7 y media de la tarde Cada semana 90 minutos compartidos contigo todo lo referente a Música local Hoy escucharemos entre otros A Bocanada, escucharemos a Governors y escucharemos el nuevo Trabajo de Chapel Punk La semana pasada os dábamos El adelanto de este nuevo trabajo El tema Chapel Punk, Chapel Punk Hoy Ya lo tenemos por aquí, el disco Completo, así que te extraeremos Dos temas más de ese nuevo trabajo Discográfico Y tendremos la visita en los estudios de Berriozar y, y a la visita por Euskal Música de la formación ERAVE. Una banda que acaba de publicar lo que es su primera maqueta, maqueta que la van a presentar el 11 de abril y que hoy aquí en Euskal Música te la vamos a presentar en primicia. A eso de las 7 menos 10 aproximadamente los tendremos por aquí a la formación de Iruña ERAVE para presentarnos esa su primera maqueta. Hablaremos eh, con ellos de la maqueta Hablaremos con ellos de la trayectoria musical de la banda Si provienen de otros grupos Hablaremos de los conciertos De la grabación de dicha banda Bueno, de un montón de historias Con ellos, con ERAVE Así que este va a ser más o menos el contenido del programa de hoy de Euskal Música durante estos próximos 90 minutos, desde ahora y hasta las 7 y media de la tarde. Y si parece vamos a comenzar el programa de hoy con una novedad Ya que a principios de este año 2014 Mediante la explosión de los iones, neutrones y electrones Ha nacido Voltaya en Zumaya De las cenizas de los grupos Itaca y Gotcam Con sonido desde el desierto Los miembros del grupo descargan su cólera e injuria En las letras de sus canciones Como si fuera una epidemia con ritmos cañeros y eléctricos La banda está compuesta por Unai e Isaguirre al bajo y a la voz, John Duran a la batería y John Bracamonte a la guitarra. Una banda que acaba de nacer, se hace llamar Voltaria, acaban de editar su primer eh, disco con siete temas y lo que vamos a escuchar, los temas Atarian, tercer corte del álbum y el tema eh, Regeric es cuarto corte del álbum. Hablamos de la banda Voltaria y hablamos de un disco autoproducido en Euskal Musical Música te va diciendo es que ayer quisiste en el otra sala puro un regalo soa barcamena escatú karma que oh it's oh it's esto vuelve a It's too arrogant now, it's too arrogant now, yeah And I ain't the nobody nobody to Mega base and I see this star fallin' Can't you die when you stand a minute but my shoe Seguru egintzen duela ondo kasu Oh ez ez Oh ez ez Ez dugu erregerik nahi edo. Oh ez ez Ez dugu erregerik nahi Ez dugu erregerik nahi En lo que es el primer larga duración Para esta formación para voltaria, ¿no? Ahí estaba sonando el tema Atarian y esto que escuchas Los últimos compases del tema El requerí que riques? Álbum autoproducción Banda que proviene de grupos como Itaca y Kotkan Y hay que decir que también puedes escuchar Este nuevo trabajo discográfico Con 7 temas a través del Bandcamp de la banda Voltaria.bandcamp.com donde también te puedes descargar este primer larga duración. Y de la música de Voltaria que nos vamos con otra novedad, nos vamos con la novedad de Chapel Punk, que edita su sexto disco bajo el título de Los Mejores de los Peores. Las canciones están elaboradas en clave de Ronk, Y Punk A Chapel Punk No le interesa ni le gusta Alargar demasiado las canciones Lo corto Madura Mejor Canciones cortas Pero de increíble pegada Chapel Punk Nos trae unas cuantas gotas Que marcan la diferencia A anteriores discos Hay un tema Escape Punk En el que sorprenden Las trompetas Saxo Y trombones Un tema Con la constante Hoy Punk Y una canción Con un comienzo En forma de avalada Se toma Punk Al final En definitiva Que ha querido Darle más gancho A este nuevo trabajo disco Iñiguito a la banda Chapel Punk para pues deleitarnos Para poder disfrutar De este Los Mejores de los Peores El álbum contiene 14 canciones Ha sido editado bajo el sello Vaga Viga Y lo que vamos a escuchar son los temas Vamos a Triunfar y el tema Entrañas son Chapel Punk y esto es lo nuevo El sexto Larga Duración Hoy vamos a liar, son fiestas de mi pueblo, estoy con mis colegas, preparando unos litros, vamos a triunfar. De tus entrañas. Te de desentrañas A ver, pienso que todo lo que siento lo siento todo Temas que no duran más de 2 minutos, 3 eh? minutos, no pero temas como puedes comprobar no siento Marchosos, alegres, divertidos Es la característica principal de Iñiguito de Chapel Punk, Que comenzaron en el año 1999 Y que su primer trabajo discográfico salió en el 2000 Bajo el sello discográfico GOR 14 años más tarde Vienen con su sexto álbum de estudio Los mejores de los peores Y con temas como Vamos a Triunfar y Entrañas Dos de los 14 temas que te puedes encontrar Dentro de este esperadísimo nuevo Larga Duración Y nos venimos ahora hasta Berriozar ¿Qué decir de esta formación? Pues que tiene tres trabajos en su haber Este último se hace llamar El Sino de la Herida En el te puedes encontrar grandes y buenos temas Todos llenos de buen rock and roll Yo y yo son Juanito a la guitarra eléctrica y acústica Abel Martín a la guitarra eléctrica Martín Romero a la voz Eh, Rupi al bajo y Pepo A la batería y a los coros Hablamos por supuesto de la formación Boca Nada, que el pasado sábado ya estuvieron eh, Presentando este nuevo Larga duración en Uarte, más concretamente En el Gasteguna Y lo hicieron a eso de las 11 de la noche, un auténtico concierto Tras concierto, porque Llevan ya un montón ya de Conciertos eh, dados para presentar Este nuevo larga duración Y lo que les queda, porque aún les queda recorrer Prácticamente todo el estado para presentar este nuevo álbum. Nos vamos a quedar con los temas Tu nombre se escribe con sangre y martillos del cielo. Hablamos de boca nada, hablamos del tercer trabajo El sino de la herida. Etraer Eta bezatzi Éta pulse Eta da horregatia da。Erritzim Bruno. Erritzkia elaborate. L險. the Andrews. вже sometu a多renti. break! Sergeant Paul Geta. Bist6qang.aren mea finalka nete. 146.оны umo? Eta bústrig orue ifruten gammor? Eta babazako.ileu? Eta okol pickeduken.gomb ya mea. dissub glam, zutxenzo jodan.kaitzaren? hur людей hilo artiak? o explotiz zato. sekol. câ showskela dou zinkel. arroz Munnayko learn2、hurraysona emяen? ezturThつkela bur можно? apAA zuen? No, Suena el tercer trabajo discográfico Para esta formación de Berriozar Para nada El álbum El Sino de la Herida que me... Lo que escuchas Dos de los temas incluidos Dentro de este nuevo trabajo discográfico Tu nombre se escribe con sangre Y estos últimos compases El tema Martillos del Cielo Las noches malditas Las barras de bares Y bocas sucias Que turbian el aire Que intentan morder para infectar Y dejamos atrás el rock and roll de Los Berrio Zartarra Boca nada y nos vamos con Kudai, una banda de metal industrial que lleva pues ya más de 10 años peleando e intentando que su música sea ca cada vez más conocida. Después de editar 3 discos, Utsa en el 2004, Arima Eroslea en el 2006 y Sa en el 2009, su sonido compacto y cargado de potencia cristalina ahora en un nuevo álbum titulado Ares que grabaron en los estudios Sonido 21 bajo las órdenes de Javi San Martín en Esparza de Galán. Este disco es un ejemplo perfecto De todo lo que caracteriza la música de Kudai Es decir, rips muy duros Que contrastan con la enorme carga melódica De una voz agresiva que canta En euskera, todo ello aderezado Con el uso de sonidos programados Que completan cada canción Hasta que todas ellas resulten Redondas y muy logradas Redondas y muy logradas son dos de las Canciones que te vas a poder encontrar Dentro de este nuevo largadoración de Kudai Esin Aastu y Diru Gosea Están incluidos en En este nuevo trabajo titulado Al escodorreac de esta banda De Kudai Música Contundente en que nos trae esta formación Metal Contundente el que nos trae este cuarteto Kudai Bajo el nombre de Aresko Dorreak Título del cuarto larga duración Aquí están sonando Dos de los 11 temas que te puedes encontrar Dentro de este nuevo trabajo discográfico Los temas Esin, Astu o esto que estamos Escuchando El sexto corte del álbum Diru sea Caña y fuerza, la que nos trae esta banda de Euskal Herria, Kudai. Recuerda que sigues en la sintonía de riozar y Ratia, recuerda que sigues en la sintonía del 100.8 de la FM. Y esto es Euskal Música, tu cita cada jueves, cada fin de semana, con todo lo relacionado a la música local en Euskal Música. Y nos vamos ahora con una banda que se hace llamar Gobernors, que surge de la mente del músico y cantante Jota Sang en 2006, más concretamente en arrasate Arrasatequipuzcoa. Gobernors proviene de grupos en los que Jota Sang pues ha sido pieza clave en el devenir de los proyectos musicales, tales como Econ, Brutal Melody of Feyor. Gobernors utiliza en todos sus discos ritmos crudos, pero bien aderezados musicalmente. La banda juega fuerte con su cuarto álbum que lleva por título Morfinápolis. Aritz Arregui ha realizado en julio y agosto del 2013 la grabación y mezclas del disco sus estudios Iguain de Usurbil Gipuzkoa. Hay que decir que la parte de las eh, colaboraciones, más concretamente en los textos, Eider Zumalde escribe a Resia, Ayer Goenaga firma las canciones para disu Bailarra Morfinapolis Reset i Baneki i Karai Berry Ori, Mikel Echaburu Zuloan i Cresalesko Saurietan Eñaki Bineaspre nos da la letra del tema Astuen Abestia. Así que las colaboraciones principalmente, como puedes comprobar, han sido en los textos, han sido en las letras. Nos quedamos pues con este nuevo trabajo discográfico para Governers. Nos quedamos con los temas Arresia y el tema Astuen a Bestia. dos de los temas incluidos dentro del álbum Morfinapolis de Governers. ...bajo el sello discográfico Vagaviga... ...ahí está sonando dos de los temas... ...incluidos dentro del nuevo larga duración... ...para esta formación para Governors... ...banda compuesta por... ...Jota Sank a las voces... ...Jorge al bajo, Paco a la guitarra... ...y Eloy a la batería... ...el álbum Morfinápolis disco que contiene 11 temas, entre ellos Arresia y Aston Abestia sonando a través de la sintonía de 100.8 sonando a través de berriozar y Ratia a través de tu programa dedicado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria Euskal Música Y nos vamos con más cositas, nos vamos ahora, nada más y nada menos que con la formación ERAVE, que ya los tenemos por aquí, por Berriozar y Rotia, por el programa Euskal Música, para presentarnos su primera maqueta, maqueta que presentarán el 11 de abril, y que hoy la vamos a poder eh, disfrutar, la vamos a poder saborear durante estos próximos minutos, aquí en Euskal Música, con ellos mismos, ya que vamos a charlar de esta maqueta, de cómo surgió el grupo, de, bueno, la trayectoria musical, cortita, pero si sí han estado en grupos anteriores, cómo ha sido el proceso de grabación, eh, los directores que van a dar para presentar la maqueta en definitiva para hablar un poquito de ellos para hablar un poquito de la banda, para hablar de la ave, los tenemos aquí en berriozar y Ratia Los jueves de 6 a 7 y media de la tarde tienes una cita con toda la música local en Euskal Música, aquí en berriozar y Ratia abre después de la intro la maqueta de la formación ERAVE. Banda que estará presentando dicha maqueta el 11 de abril en el bar Ilargui de Donemane. Y hoy en los estudios de Berriozar y Gratia, en el programa de Euskal música tenemos a Unai, a Lander y a Christopher Arrach, de uno a los tres. Alpa, ¿qué tal? Eh, para comenzar vamos a hablar, como es habitual, sobre los inicios de la banda. ¿Cuándo se forma? ¿Cómo se forma la banda ERAVE? Pues con la formación actual empezamos... Hace un año, a principios, medios de 2013 y, y nada, pues éramos veníamos de un grupo Estábamos nosotros tres antes All change se llamaba Y nos quedamos sin guitarrista y sin voz y, y primero llegó el hermano Unai, Gary Coit Que es el segundo guitarrista Actualmente, también hace los coros Y a raíz de, de él, pues un colega de su cuadrilla eh, vino a hacer unas pruebas, Dani y, y nos gustó la voz y así, y nos quedamos con él Era nombre de la banda, ¿cómo surge este nombre para la formación? ¿Tiene algún significado especial para los componentes? se ocurrió sin más? <risa> pues bueno. la verdad que estuvimos mirando mil oportunidades Porque andábamos ahí, que no no salía algo pues que nos dijera en plan, mira, este mola mucho, ¿no? Pero yo que es al final después de bastantes decepciones, bueno, decepciones pues por otros grupos veíamos que tenían mismos nombres y así. Que uh -huh. Y al final pues decimos, "Sí, pues salieron dos" y dijimos, "Oye, es una de dos y aparte por votación y un poco al final por convencimiento ya del sonido que causaba, pues Salió ese nombre y... Preguntando a mucha gente también. Sí, es que suena bien, ¿no? Y la sí. verdad que hicimos casi sí. hasta una encuesta. Entre los <ríe> una encuesta para sacar el nombre al grupo. Sí, sí, sí eso sí. es. ¿Por qué os habéis decidido por este estilo de música a la hora de formar ERAVE? Y no otro. ¿Es con el que os identificáis a la hora de escuchar a otras formaciones, digamos? Yo creo sí. yo creo que es más... Yo, sí. al menos, eh, por mi parte, es la música que siempre he escuchado. Uh -huh. Desde chiqui, sí. por los padres... Al final... Sí. Es lo que nos gustaba Sí, además gusta. tipo, pues un poco el poder Al final la música nos da ese, esas, ese esa salida para poder desahogarnos, ¿no? Un poco que sí. del día a día Al y final así. de música nos conocimos y, sí. y música hacemos Ah, sí, eso es eh, ¿Os ha costado tiempo hasta llegar a editar la maqueta? ¿Horas de ensayo? Bueno, empezamos haciendo versiones solo y ya cansos de tocar lo que <risa> lo era de siempre, siempre lo mismo, pues, pues quisimos dar el paso de empezar a componer y así, el ejercicio difícil también, <risa> sin, sin haberlo hecho antes. Uh -huh. Y poco a poco fueron saliendo riffs, fueron saliendo letras, uh -huh. y, y bueno... Pues y cuando... hasta sacar los, los sistemas, ¿no? Como sí, que la verdad que el último, el sexto, Eh, Asker y Sateco Escubidea uh -huh. cuando lo grabamos llevamos no sé, igual dos semanas tocándolo uh -huh. para llenar un poquito más ¿no? la maqueta <risa> <risa> y que también hay algún tema ya hecho después de, sí. de haber grabado esto uh -huh. claro, el concierto del próximo día 12 lo Luego, tocaremos ¿no? Sí, ¿no? Sí, eso Ahí es, es, eso es. es. <risa> eh, hablando ya de la maqueta que presentáis ¿cómo fue el proceso de grabación? ¿dónde lo grabasteis? Pues fue, en, estamos ahora ensayando en el Gasteleku de Villaba y pues ahí está está llevando Cetate Carrab la discográfica Montana Records, ¿Sí? y un poco a raíz de que éramos conocidos y así, pues salió la propuesta de poder grabar y se Aquí nos unióndo la oferta y agarramos rápido, vamos. Ensayamos en el Gasteleku de de Villaba. Uh -huh y montaron lo que antes era una emisora de radio, no recuerdo cuál sí, era, sí, sí. pues han montado un estudio de grabación, pues rollo del ayuntamiento para los chavales, así con grupillo. Uh -huh. Y la verdad que o sea, no es dinero lo que cuesta. No, y el sonido no, también el, ha, salido, ha, salido, sí, ha salido... Sí, eso es. Pues, es la verdad es que encima son muy cercanos, te ayudan mucho. Está está bien. bien. Está bastante, bastante bien. Eh, hablando un poquito de las letras de las canciones, que queréis expresar con estos temas? ¿De qué van un poquito las letras de la maqueta? Pues hay un poco de todo. Hay pues algunas un poco protestadas pues por los tiempos en los que estamos. Por ejemplo, Naraguaz es una canción que sale un poco de a dónde nos está llevando el tanta corrupción, tanta mierda que está saliendo por todos lados, y un poco sale a raíz de eso. También, Luego, también algo de, de historia de Navarra, ¿no?, como he hecho Escava uh -huh. y su canción. La sí, te, la, la, a, la eso es, equidad pues eso, que sale pues a raíz de que de la ta, que no se quiere reconocer el el daño hecho en la guerra civil también y aquí precisamente tenemos un ejemplo claro uh -huh. que no sé, ahí sigue eh, ¿Quién es la persona encargada de las letras? ¿Cómo tratáis las letras para plasmarlas, digamos en eh, la música que hacéis? Bueno, pues eso la verdad yo diría que es Garicoit sí, porque claro, es que ha entrado que sí. eh, pues eso, no sé ha sido otro movimiento dentro del grupo sí, o sea, ha sido como empezó haciendo motor. letras Riffs y chorradicas teníamos un montón hasta entonces, pero no teníamos nada con forma. Y llegó, y pues cuando decidimos ya dejar de tocar versiones, pues empezó a meter cañas, sacó letras, y, y eso, de las seis canciones, bueno, 5 de la maqueta, eh, cuatro son detrás de él, o sea, completamente. La, la, la verdad que siempre llegaba a los ensayos y decía, mirad, tengo algo nuevo siempre sí, sí, tenía sí, algo sido, que enseñar ha sido siempre el al que nos ha yo creo que ha sí, sido en este cambio que hemos querido de, de sí. versiones algo ya ha sido el sí, propulso sí, sí. Eh, la maqueta, la composición de las canciones es un trabajo conjunto, me explico al componer las letras, la música cada uno trae una idea local Sueña, sí. sueña, con algo y al día Sí, ejemplo, sí ¿no? la era es que al final se juntan decisiones de todos, pues igual a uno se le ocurrió una cosa sí. y así y al final todo se conjunta en el ensayo y así llevando preparado y así. Uh -huh. Y la era es que salen cosas bastante guapas. Llevas de casa una idea y luego ahí entre todos desarrollamos un poco más. Uh -huh. eh, si tendríais que definir con pocas palabras la maqueta que habéis editado, ¿cómo la definiríais? Uf, difícil la era, pero igual en pocas palabras, pues un poco que estamos cansados ya, ¿no? Un poco que nos ha llevado a tomar una decisión de querer de expresar lo que, claro, por otros lados no se puede expresar y encima te lo están quitando más, pues un poco que estamos hartos ya de... Uh -huh así Y hablando un poquito de la portada ¿De quién ha sido idea? ¿Cómo surge? Contarnos un poco Para la gente que aún no la ha visto ¿Qué se puede encontrar en esa portada? Pues yo creo que Así como se puede ver la, la calavera Fue un poco idea de Unai La bueno, eh, una bueno. portada La sí. portada del CD ¿o, ¿O qué portada? Sí, la portada del CD sí, sí. Pues que sí, claro. comenzó cuando quería ponerla Simplemente el nombre sobre un fondo No sé, no sé qué diría yo de eso. Yo, pues no sé, lo deja ahí en el aire, ¿no? Un poco con el querer ver lo que hay dentro, ¿no? se va uh -huh. so, A ver qué, qué Te que Te deja como diciendo sí. qué podemos encontrarnos. Eso dentro, es, ¿no? eso es. es. Ahí, la sorpresa escuchar. de... Por lo menos hoy en día que hay pocas sorpresas, pues... Uh -huh. eh, antes de seguir con la entrevista, si os parece, y de hablar ya de los conciertos, eh, ¿cuál os gustaría, cuál sería el tema... Digámoslo así de referencia para el grupo Que la gente escucharía Nada más abrir el disco Un corte Pues aquí la verdad es que se encuentra Nuestra en última can canción Así que es en castellano Que está compuesta además por Christopher Y pues ese es parte. desde que llega hasta aquí Música <risa> entrevista que estamos manteniendo a tres de los componentes de la formación ERAVE, más concretamente a Unai, Lander y Christopher y nos vamos ahora a hablar un poquito de los directos porque ya habéis estado encima del escenario, si no mal recuerdo, en lugares como el Sokoa. Sí, ahí en la Rocha Pea estuvimos, ese fue, bueno, no fue el debut oficial tampoco, hicieron unos conciérticos en... Eh, en Villaval, el año pasado, ¿no? Sí, sea, ver, bueno, en verano. Ser, sí, en verano, sí. Y ahí fue la primera vez, así, que, que nos dimos a escuchar. Había mucho público, pero... O sea, que a gusto, ¿no? Sí, sí para, vale. para soltarse y eso. Para sí, y eso. Y eso es. Y luego ya en el Zocoa, pues ya fuimos más preparados, ya con más temas propios y así. Y la verdad que... Y luego en la town también claro, sí, más, era, eran fiestas de fiestas de la town y nos uh -huh. trae de un colega y así, buah, wow. ahí ya fue. Ese fue un concierto un concierto potente, majo, majo, es que sí, sí. ahí ya nos pudimos lucir bastante. Sí, y el 11 de abril presentáis la maqueta en el bar y Largui de Don Iván, que nos vamos a encontrar. Bueno, pues, pues. un Un grupo de metal Que por lo menos abulta y hace ruido Y así si El palabras. ruido gusta ¿Vais a incluir los temas de la maqueta? ¿Vais a incluir algo más? ¿Versiones? ¿Temas que, como habéis dicho, están Ya hechos Pero no están en la maqueta? Sí, sí. la verdad es que Pues alguna versión Incluiremos así para, para la gente que se lo pase más a gusto Y así y también pues eso los temas en nuestra maqueta Y algún temilla también que está ya a salir sacado y que no nos ha dado tiempo pues a meter la maquetía, pero bueno. Para siguiente ya lo sí, tenéis. Sí, eso, eso es, ya está o sea, en encarrilado. <risas> que se vaya oyendo ya. Y a partir del concierto del 11 de abril, ¿tenéis fechas ya confirmadas? ¿Es un poco pronto? No, todavía no. Andamos ahí, pues que igual en fiestas de la chan, pues nos pueden confirmar y así. bueno en, en... Yo más que todo diría atando algún concierto que otro, sin más hay que hablarlo uh -huh. y ya. Eh, ya que estamos hablando de fechas para presentar la maqueta, algún teléfono de contacto, Facebook para contactar con vosotros, para, para los clientes. Sí, vamos con Twitter y Facebook también. Sí, tenemos Como Twitter, las, Facebook sí. y... Y canal ¿no? cana bueno, cana en YouTube, YouTube también, ¿no? para los vídeos. Tenemos así, las sí. canciones subidas a YouTube y sí. a sí. más sitios. Pues, en, pues están para descargar desde nuestra página web, también en Revernation... A a página, página web y puesto... enlaces a, a todo lo que sí, tenemos Sí, sí, a todo lo que tenemos Página web era B.TK es sí, es. eh, De los seis temas que se incluyen personalmente ¿Con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto en el local? ¿O a la hora de ir a grabar la maqueta? En grupo yo creo que la de Desde que llegaste aquí Luego ya habrá decisiones más Igual que cada uno tenga Yo en particular pues, la, eh, la que he dicho antes Que Que fue la última o sea la que menos tiempo llevábamos con esa a pesar de llevar solo de dos semanas a mí me, me ha gustado mucho sí, como sí, el, resultado. Cabo, el resultado yo pienso que si hubiésemos tenido un poquito más de callo con esa canción habría y para mí personalmente la que más me gustaría uh -huh. a mí igual la que más me gustaría sería noagoas por ser yo que sé la primera que salió esa se le tiene como sí, cariño especial y sí. <risa> Eh, la maqueta ha sido autoproducida por vosotros, evidentemente. ¿La habéis llevado a alguna casa discográfica? ¿No lo habéis pensado? ¿Estáis así a gusto? ¿Pensáis que poco a poco...? Sí, la no, verdad es ver, que... Ahora hemos sacado estas canciones para pues que nos es. escuchen, para que quiera, está para descargar. Tiene licencia abierta de esta, que uh -huh. mientras no digas al sector es mío, puedes hacerlo en CD. Es. Lo que es el CD también lo pondremos a la venta si alguien quiere peroccionar sí. los tres euros seguramente no vamos a poner la precio anti se eh, ¿Qué será ve para ir a B? pues a ver. ahora mismo yo creo que para mí mucho a mí la verdad es que me motiva mucho la verdad, la verdad lo que, que está saliendo importante. y se ha vuelto algo por lo que digas mmm, me voy a perder tiempo claro. en esto porque no perder eso es <risa> al menos no perderlo eso es o sea que perder, perderíais sueño no por la banda si sí, hay claro, veces que... que igual algún un sonido y así que le estoy dando vueltas y si quiero estar sacándole, <risa> estoy en un rato. Levantarte de la cama de una idea que, que te viene y ahí cuando estás a punto de quedarte dormido y, y al móvil o... Sí. <risa> Eh, ¿De qué forma se puede conseguir la maqueta? ¿La vais a sacar a algún sitio a alguna tienda? ¿La vais a vender vosotros por vuestra cuenta? Mm, me imagino que el, ya llegaremos a conciertos para la que tocamos y así. También, pues igual en algún bar o así pues comentaremos. Nos dejen Eso es. Cuando las... nos dejen poner ahí va a estar. Eso es. O sea que el 11 de abril en el Ilargis seguramente por 3 euros ahí lo tiene la gente. Sí, es. Sí. Ahí eh, ¿Cuáles son los sueños de árabe a corto plazo. A corto plazo sueños o sea, muchos, tocar, <risa> Uf, tocar por tocar, y, y, y estar y a gusto que al final tocando también estás a gusto uh -huh. y si salen cosas así. Eh, si os parece vamos a ponerle una frase ca a cada uno de los temas de la maqueta, lo que lo que primero os venga a decir eh, cada uno de los títulos de las canciones de Nora pues que ya vale, no, igual es que el mismo título. El mismo título te sí. dije ya, pues eso. Que, ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Uh -huh. Es que no hay otra. Luego está ate iriquida, pues un poco acordarnos, sí, tener presente es tener presente lo que ha pasado aquí, lo que se quiere olvidar y eh, para desde, desde que llegaste aquí, yo diría como dice Dani para una chica muy especial Sí, así Y para muchas otras y otros también. Sí, <risa> tal cual Eh, Torquizun y pues Eh Anda, pues eso de que Un poco por la libertad, ¿no? O por... Es un poco habla eso Por la libertad, yo creo Esa sería la frase sí, la, mejor La frase, Y Aski y Pues es que lo mismo hice, o sea es un poco más un derecho a ser libre pero derecho que sacamos un poco más desde nuestro interior más el que nos llega a nosotros eh, pues para ir terminando algo que me ha dejado que queréis decir para ir terminando con la entrevista es pues nada que animamos a todas las personas y así que se pasen por el alguien en principio si quieren venir Ya iremos publicando y así nuevos conciertos, pero eso, están todos invitados a, a venir, a tomarse unas cañas ya a estar un rato escuchando buena música. ¿La hora sabéis ya o aún no...? Todavía andamos ahí hablando con el del bar, no está del todo confirmado, pero en cuanto sepamos os confirmaremos cualquier... Novedad Esto eso es De acuerdo Pues acabamos con otro tema Que nos queráis recomendar De esta maqueta Que presentáis Recordamos el 11 de abril En el bar Ilargi de Dorebane Ahí estará La formación eh, Era encima del escenario Pues en este caso igual Has, te, has quizá te descubrirá la última Pues nos quedamos con el sexto corte del álbum, Unai Lander Christopher, es que recaso por haber venido, vale. ah, suerte sí, sí, sí. y el 11 la presentación a ver si sale todo, todo grande vale, y vale, es el primero es de que... los muchos conciertos que vamos vale, te... va, a ver. Es que gracias, gracias, gracias. non non si uno con questa valuta dollaro e sarebbe un buon uomo un eriesin chipena un arrazzo in sua traiettoria e voler dio ci ci pena pure rion e salume e si ma che idate come Bukatzen dugu, boro jabetasuna Pure herria, ez aldun berezit Aske izateko eskubitea Aie lebea, bukatzen dugu, boro jabetasuna de los temas incluidos dentro de la primera maqueta para esta formación de Iruña para ¿eh? que era Otro de los cortes incluidos en esta maqueta de seis temas para esta banda de Iruña para ERAVE que el día 11 de abril estarán descargando en el bar Ilargi de Don Ivane ¿eh? presentando esta su maqueta Hoy han estado por aquí, por Berriozario y Ratia, por el programa Euskal Música, 3 de los componentes de la banda, Unai, Lander y Christopher. Recuerda que esta maqueta la puedes descargar gratuitamente dentro de la página web de la banda, ERAVE.TK Y con la entrevista que hemos realizado a ERAVE vamos a poner ya a punto y final al programa de hoy de Euskal Música. Hemos escuchado a Voltaria, a Chapel Punk, a bocanada a Kudai y a Governors. No a vida, hemos escuchado la maqueta de ERAVE y hemos entrevistado, como te comentaba anteriormente, a tres de los componentes de la banda, Unai, Lander y Christopher.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 Y nos vamos a ir eh, con... Una banda que lleva ya un montón de años en esto de la música Comenzaron en el año 1995 en Bilbo Sorprendió y tuvo sus cuatro años dorados entre 1995 y 1999 Hablamos de la banda que no falte que editó dos discos Que se vendieron disparadamente bien Dieron una pasada de conciertos entre vítores de la gente Después de este descanso de 12 años de no editar ningún trabajo discográfico Regresan con este álbum 20 conmigo Con temas, ska, conmigo con temas rigis, con temas habituales de esta banda. Lo que vamos a escuchar para terminar el programa de hoy son dos de los temas, el tema Guayayo, tercer corte del álbum y si nos da tiempo, escucharemos el tema, aquí seguiré, quinto corte del álbum. Con la banda de Bilbo, que no falte, que regresa al panorama musical con grandes temas, como te comentaba anteriormente, rigi, ska y que te van a hacer bailar, terminamos el programa de hoy de Euskal Música. Volvemos dentro de 7 días. ¡Agur! Voy de aquí para allá el viento comienza a soplar Miro a la luna acompañada esta de dos estrellas Todas las nubes quieren bailar al son del compás Que marca el viento en su caminar cuando quiere jugar Se vida y Iztiro mis brazos eh, eh, Una lágrima brota de mi Cuando despierto Por fin la encuentro eh, eh, La luna está frente a mi Frente a mi Frente a mi eh, eh, yeah. Si luego mi mano puedo yo acariciar Una luna de plata que mirándome Está en lo alto del cielo yo la veo brillar Ella me seduce, ya me quiere enamorar Con el alma canto, con el corazón canto, como se canta cuando se habla de amor. Yo la espero cada a que salga para volver la fe. los ojos, estira mis brazos y ya. La luna está Y ya porque la luna comenzó a llorar el ámbar vio la adición la llevó donde tiene que estar que say arriba en el cielo donde la luna brilla más wa yoyé donde la luna brilla más wa yoyé la luna brilla más